Eh, bueno, muy contentas este, acá trabajando con MIMIL eh, en este programa, que realmente eh, después de 20 años uno hace una evaluación y realmente podemos decir con satisfacción que <coughs> hemos trabajado con numerosas familias, pero lo más importante es la gran cantidad de instituciones a las cuales hemos llegado, a todas las ramas de educación, a las unidades penales, a los centros de adicción, a los centros de jubilados, eh, hemos hecho trabajos con el PAMI, eh, con todas las instituciones que realmente mm, puedan tener, ¿no es cierto?, necesidad o en algún momento de su, de su labor tener un contacto para trabajar en el área de la huerta o en el área de nutrición con logros realmente muy importantes y muy lindos. Seguro, porque más allá de lo que tiene que ver con la huerta, las distintas charlas y que nosotros también difundimos, damos a conocer y que está vinculado con eso que mencionabas, con la nutrición, ¿no? Con el, el saber alimentarse, con el saber trabajar la tierra, tiene que ver con muchas más cosas, digo. Eh, lo que ocurre, Agostín, es, es un planteo muy importante, ¿no es cierto? Nosotros no podemos hablar de la siembra de determinadas especies que la gente no, no utiliza, si no le damos cómo utilizarla. Por eso hemos implementado todo el área de nutrición humana, donde realmente la gente, eh, hablamos de vitamina A y de alimentos que, produce, que tienen vitamina A, y bueno, ¿y cómo los puedo consumir? Eh, nosotros eh, creemos que eh, muchas de las cosas que fundamentalmente los chicos no consumen No las consumen porque a veces no, le, no encontramos la vuelta, la forma para que eso sea apetecible para los chicos. Uh -huh. eh, los platos, la comida no solo entra, ¿no es cierto?, por nuestra boca, por, por cuando, cuando hacemos, ¿no es cierto?, la tarea de ingerir el alimento, sino que hay elementos muy importantes que son la vista y el olfato. Cuando nosotros percibimos algo que realmente despierta nuestro apetito, despierta nuestra sensación de hambre... Nosotros nos acercamos a comer y si realmente el plato es agradable, nosotros lo consumimos. Entonces eso es lo que buscamos, cosas que sean simples de elaborar, que no tengan una gran cantidad de ingredientes y que realmente den como respuesta algo rico, algo que los chicos realmente lo consuman con placer y que les guste. Seguro, y en esto también hasta trabajando en atención primaria de la salud, ¿eh? porque sí. estamos... ¿Trabajando también en eso? Con las salitas primarias de la salud hemos tenido y tenemos, ¿no es cierto?, en la actualidad un vínculo muy importante. Eh, hemos hecho, inclusive, en una de las experiencias, hemos preparado platos para hipertensos. Eh, entonces, eh, uno descubre, ¿no es cierto?, la, la, la necesidad dentro de, del grupo de adultos, de gente de la tercera edad, de poder elaborar algunas cosas. Y, de, y incluyendo aromáticas, incluyendo distintas especies que cambian el sabor de esa falta de sal y que para la gente es algo muy sabroso, es algo muy rico para consumir. Eh, ¿Qué tal, Mima? Buen día, ¿cómo estás? Es un cómo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué decir? Bien, aquí estamos. Este Mima, indudablemente, bueno, yo eh, tengo la experiencia de haber este, sido parte, digamos, del nacimiento del Plan Pro Huerta, uh -huh que me parece que fue magnífico, fue un plan eh, maravilloso, de, de sobre todo de enseñar a los chicos a, a trabajar en la huerta, a, a ver la importancia de, de todas estas cosas. Y ahora estamos hablando de un plan de 630.000 huertas familiares y 148.000 granjas, que es magnífico. Pero lo más rescatable de todo esto que era lo que decías vos, que no solamente se enseña a hacer la huerta, cosa que yo en, eh, cuando era este, muy chico nos enseñaban en la escuela como un motivo, como una materia más, este, sino que ustedes además están enseñando a cocinar lo que realmente después tiene que consumir. Lo que pasa, Hugo, que yo creo que eh, el hecho de cocinar y el hecho de compartir la preparación de la comida desde la más temprana edad, hace que realmente sea, sea un placer, y sea un placer poder agasajar a los miembros de la familia con algo que yo preparo. Claro. Si nosotros eh, en las escuelas, cuando tenemos talleres y cuando preparamos la comida con los chicos, Eh, en el centro de Día La Granja, con distintas instituciones con las cuales lo hemos hecho infinidad de veces. Hay que ver cómo a los chicos les gusta la tarea. Les gusta la tarea y además nosotros tenemos una realidad de que tenemos muchos chicos que pasan muchas horas solos en la casa. Sí. Porque la mamá no trabaja, porque el papá trabaja, porque los hermanitos más grandes no están. Y yo tengo que hacerme algo para comer. Entonces, son armas, son cosas donde realmente... Yo no lo hago porque es mi obligación, lo hago porque me gusta, porque realmente yo digo que eh, nosotros cuando comemos, cuando preparamos la comida, transmitimos toda nuestra, nuestra historia. Yo cocino como cocinaba mi mamá, Ajá. más el agregado de todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Seguro. Entonces, lo que el INTA, la escuela, todas las instituciones que trabajamos en todo lo que es el área de educación estamos tratando de hacer, es realmente de incorporar, además de esos conocimientos que ya traemos, de incluir lo que es higiene de los alimentos, lo que es cómo conservar esos alimentos, cómo prepararlos, pero realmente que sea una cosa placentera. La, yo siempre digo que el trabajo de la tierra, el trabajo de la cocina, el trabajo del ama de casa, no es una carga, es algo hermoso cuando nosotros realmente lo hacemos ...sintiendo placer... ...no que es una carga... ...no que es una obligación... Claro, claro. ...eso es lo que nosotros tenemos que tratar de, de implementar desde la más temprana edad... Bien. ...Mima, ¿tenés eh, conocimiento de que haya alguna fecha especial donde se vaya a festejar estos 20 años? ...o algún lugar... ...los 20 años se festejaron en el Pro Huerta el 13 de septiembre en Santiago del Estero... porque ah. eso estaba, estaba programado para hacerlo mucho antes... ...no es cierto, y la fecha se fue corriendo... Y se hizo en Santiago de Estero se puso una, eh, unos micros que salieron desde la estación experimental de Azcazubi y pasaron a buscar a la gente de todas las estaciones experimentales. De la estación experimental de Balcarce fue gente de Mar del Plata y de Azul. Nosotros no, no, no, no, no viajamos y en ese encuentro eh, hubo participantes de todas, las, de todas las provincias del país claro, qué lindo, ¿no? Este, realmente magnífico y y, y la verdad que Este, me pone muy contento que los chicos, sobre todo lo, los chicos que van a, la, a los colegios, aprendan esto de la huerta. Bueno, a mí me consta de ir cada vez que voy al INTA. Hay gente esperando para recibir las semillas, las semillas ¿sí? este, para, para hacer su huerta. Y eso me parece bárbaro. Además, más allá del programa Pro Huerta, el trabajo, y que siempre destacamos, eh, prácticamente todos los días tenemos un párrafo para el trabajo del INTA. Sí, sí, es cierto. Eh, realmente, eh, yo quiero destacar eh, el vínculo que se establece con la gente, porque... Después de, de 20 años, eh, nosotros hay gente que realmente hace... Yo diría que hubo gente que está desde el principio del programa Pro Entonces, no es la persona que viene a hacer la consulta. Ya es un amigo, es una persona con la cual hablamos de su familia, hablamos de lo que está haciendo. Eh, el el, el Pro Huerta ha incorporado un montón de componentes, las aves, las aromáticas, los frutales. Entonces, hay un sinfín de cosas... Y uno realmente, eh, lo que siempre hablamos es, si no puedo darle la respuesta, por lo menos remitirlo a algún lugar a donde esa persona pueda tener la suerte de, de que lo, le den la respuesta que necesita. Pero eh, a mí me parece que lo más valioso de todo esto es ese vínculo que uno establece con la gente, que la gente vuelve. Y eso para nosotros es valiosísimo. Quiere decir que acá hay una relación humana, que me parece que es la fortaleza fundamental de cualquier programa que nosotros querramos eh, implementar. Si no existe ese vínculo, si la gente no se siente respaldada, si yo no tengo la respuesta, si yo no, no, la gente no, no siente realmente que lo que viene a buscar lo tiene, no vuelve. Y me parece que el INTA ha ofrecido eso. Además, como todo, eh, Mima, mano, Porque cuando se está trabajando la tierra, cuando se está trabajando en una huerta, también se fomentan los lazos, las relaciones interpersonales. Digo, va mucho más allá también los logros, ¿no? Es una experiencia hermosa porque realmente cada uno hace lo que dentro de sus posibilidades existen, ¿no es cierto? En cada etapa de la vida uno puede hacer determinadas cosas. Entonces eso lo hemos visto con, gente, con los chicos de la escuela, con los del jardín, ¿no es cierto?, donde las, las, las docentes preparan el pedacito de tierra preparan una maceta para sembrar, los chicos de la escuela primaria que puntean, que siempre nos reímos por la forma que ponen la pala, nosotros uh -huh. que la ponen así finadita y sacan 20, 10 centímetros uh -huh. y la dan vuelta, uh -huh. entonces empezamos con que la pala tiene que estar en forma vertical, es decir, hay toda, toda una, una enseñanza, ¿no es cierto?, de, del qué Pero más allá de todo eso, lo, lo, lo, lo maravilloso de esto es que realmente nosotros que tenemos la posibilidad de tener terrenos y de tener extensiones hermosas con un suelo que es maravilloso, que realmente volvamos a trabajar la tierra como lo hicieron nuestros antepasados, los, los indios que habitaron nuestro país y los inmigrantes que llegaron y que eso que se fue perdiendo, que se vuelva a incorporar pero que no se vuelva a incorporar porque realmente yo no puedo vivir si no hago la huerta para comer. Yo lo tengo que hacer para comer, para alimentarme sano, para alimentarme con un alimento que no está contaminado y porque para mí es una terapia, es un placer trabajar la tierra.